Sí, es un proyecto que prevé o dispone para todas las obras sociales que operan en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, incluida el Instituto de Obras Médico Asistencial, esto es IOMA, este, que prevé la, eh, la incorporación en su fenómeno eh, de prestaciones, la prestación obligatoria de los estudios que son necesarios para la detección y diagnóstico de cualquier enfermedad congénita de eh, la persona por nacer así como el suministro de tratamiento con ácido fólico este que pertenece al complejo vitamínico B, este, tanto durante tres meses anteriores a la gestación como tres meses posteriores a esta en el caso de embarazos este, no programados. Eh, específicamente, eh, para aquellos que no saben, puntualmente insisto, el ácido fólico es este, un complejo o eh, una vitamina que pertenece al complejo B y que lo que busca es eh, prevenir eh, malformaciones que puedan producirse en el cerebro y en la médula espinal eh, y que obviamente solo es efectivo cuando se produce un completo suministro previo a la gestación y post este, gestación dentro de las primeras semanas efectivamente y que obviamente es este, un tratamiento al que no todos tienen acceso específicamente las mujeres Este, que pertenecen a este, niveles socioeconómicos este, bajos, como consecuencia de lo cual no tienen un acceso este, periódico a una asistencia sanitaria y a un nivel de información sanitario suficiente. Obviamente el complejo e se puede encontrar también en, en alimentos, esto es en vegetales, en frutas, que hay estudios este, probados que demuestran que Con un correcto tratamiento con ácido fólico pre y post este, concepción eh, se puede reducir hasta un 70% el riesgo de malformaciones de estas características. En cambio, a través solo de la ingesta de alimentos con complejo D, eh, solo se reduce ese riesgo en un 20%. Como sabemos que esto es, este, ni más ni menos, que un medicamento al que no todos tienen acceso, dado los distintos niveles socioeconómicos, este, es que nosotros disponemos que las obras sociales, así como este, el Ejecutivo hace poco tiempo, nosotros de la legislatura, acompañamos el proyecto de servicios de una en esta línea y buscando una procreación este, sana, Eh, proponemos este proyecto que plantea este, prevenir al extremo y el acompañamiento de las obras sociales de y la prevención al extremo de estas malformaciones congénitas. Eh, le pregunto, senadora, usted habla de que hoy muy pocos pueden acceder a eso. Eh, ¿Se supone que es, eh, digamos, un tratamiento muy costoso hoy por hoy? No es extremadamente costoso, pero sí entendemos que hoy Eh, ha pasado a ser, y luego de diversos estudios y comprobaciones que se han realizado, eh, este, un tratamiento fundamental para prevenir este tipo de malformaciones. Y que este, lo que sí es probado es que eh, esa, estas patologías, estas malformaciones, han crecido a lo largo de los años estadísticamente de manera significativa. Por lo cual, más allá de... Este, lo costoso uno que puede hacer el tratamiento eso obviamente va a variar de acuerdo, insisto, a la capacidad este, económica que pueda tener la familia que, que requiera este tratamiento. Eh, por lo cual nosotros entendemos que es básico, es básica la cobertura por parte de las horas sociales de la provincia de Buenos Aires este, de este tipo de medicamentos. Según los estudios, ¿por qué han crecido considerablemente este tipo de enfermedades en los últimos tiempos? Según los estudios, esto tiene mucho que ver con este, cuestiones alimentarias, con cuestiones nutricionales, o sea, muchas veces se trata, por un lado, obviamente, cuestiones hereditarias, eso este, existe y existe en todos los tiempos, pero también mucho tiene que ver con este, problemas nutricionales de las madres que no necesariamente tienen que ver con problemas asociados a la bulimia y anorexia, sino que también tienen mucho que ver con este, problemas de mala nutrición en este, sus edades tempranas, digamos, y esto insisto fundamentalmente en los niveles socioeconómicos más bajos. Realmente eso es conocido por todos, este, el crecimiento de la pobreza en los últimos años ha sido significativo, eh, digamos, en las últimas décadas, este, por lo cual se han acentuado o se empiezan a acentuar este tipo de patologías en las generaciones siguientes. Cuando habla usted de enfermedades neuronales, si tuviera que hacer, digamos, una enumeración de las mismas y de las que han crecido más, ¿qué nos puede decir? insisto sí, las que tienen que ver con las afecciones, la eh, médula ósea y el cerebro, de, y dentro de estas, todas las variedades. Bueno, ¿qué expectativas tiene usted respecto de este proyecto que ha presentado? Yo creo que es un proyecto que puede eh, prosperar, insisto, porque no va a generar en el Poder Ejecutivo Provincial, este, para lo que yo más respecta ni para las horas sociales, grandes sobresaltos en términos económicos. Este, los estudios, sí, obviamente hoy sin cobertura de obra social son muy costosos, pero bueno, insisto, eh, son estudios relativamente sencillos y que no van a generar este ningún tipo de perjuicio en la cerca de las horas sociales. Si el Ejecutivo este, hace muy poco y que nosotros lo celebramos abiertamente y apoyamos abiertamente, dispuso este, la cobertura de un tratamiento este, tan complejo como es el de la fertilización asistida, por supuesto eso es absolutamente secundario en términos de impactos presupuestarios. Por lo cual este, es muy difícil oponerse a algo que hace una procreación eh, segura Eh, y a una mejor calidad de vida. Y hace, obviamente, al derecho, derecho constitucional de todos de la salud. ¿El Estado, cuál es? ¿Ya tomó Estado esto parlamentario? ¿Cómo está el tema? Este tema estado parlamentario en la próxima sesión, eh, que podría ser la semana próxima, o el inmediato siguiente. El proyecto ingresó en el día de ayer, pero se toma Estado parlamentario a partir de la primera sesión inmediata siguiente. Bien, senadora, bueno, no puedo despedirla sin preguntarle cuál es la expectativa en cuanto a la actividad legislativa para este año que acaba de ponerse en marcha prácticamente. Bueno, este, obviamente es un año muy especial. Eh, para nosotros, eh, los legisladores relativamente nuevos que entramos este, el año pasado, sería nuestro primer año en el que se mezclan las cuestiones electorales más allá de nuestras tareas legislativas. Eh, mis expectativas son, eh, por lo menos en términos este, particulares, revertir un poco la tendencia que marca que los años electorales son un tanto más pasivos en términos de tarea legislativa, de actividad legislativa. La idea es este, seguir con el mismo ritmo que planteamos el año anterior, trabajando en la presentación de proyectos, en el tratamiento de los mismos en las distintas comisiones, Pero bueno, en líneas generales está claro que la agenda de sesiones tal vez no sea la del año pasado, que fue... Este, una vez cada 15 días, posiblemente se dilate un poco más, cada tres semanas o un mes, y obviamente con una mayor atención este, o una mayor dinámica, porque vamos a tener una mayor atención en un aspecto que en años medio electorales es menor y que es el aspecto únicamente político, de campaña electoralista. Así que eh, será un doble trabajo para nosotros, porque insisto, la cinta que nos hemos trazado, incluso desde el bloque de la UCR, es y mantener, ese, si fuera posible, el mismo o mejor nivel, ...y mayor nivel de actividad que el año dato anterior. Es, senador ha sido usted muy amable... ...y que tenga usted una buena jornada. No, por favor, buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes.